Compañeras, compañeros, esta es la marcha 2349 de las Madres. Falta cada vez menos, 46 años de lucha. Hablando de eso, hablando de los 46 años de lucha que se cumplen el 30 de abril, quería decirles que para ese día... Las Madres han previsto, estamos organizando un festival artístico y político allí en el frente de la Casa de las Madres, desde las 4 de la tarde. Van a... va a haber música, va a estar un, un grupo de percusión que se llama Samba Marta, va a haber cumbia, va a estar Los Charros, Va a haber rock, va a estar La Mancha de Rolando. Y va a haber un homenaje a Eve que va a ser Carlos Polimeni, ese periodista que está en la 530, tan amigo de Eve y de las madres. Y por supuesto va a haber discursos políticos también. Van a hablar nuestras madres. Por supuesto que sí. Así que los esperamos a todos, a todas, a militar ese acto. 46 años de lucha al 30 de abril. Y hay más. Hoy, la semana pasada, les conté la historia del ladrillo, de esta campaña. Hoy lo vamos a tener aquí para ya venderlo. A todos quienes quieran llevarse un ladrillo en el puesto pueden comprar. Acá lo tenemos en la mesa para que lo vean. Y también para que comenten entre sus compañeros y compañeras y que tengan un pedacito de la historia de las madres para que los penetre la historia de las madres y salgan siempre con toda la fuerza a militar a nuestras madres de Plaza de Mayo. Voy a, voy a hablar de, de algunas cuestiones judiciales importantes Siempre hablar del Consejo de la Magistratura es como resulta tedioso, pesado, aburrido. Pero yo me acuerdo que con EBD me decía no, pero vos explicalo porque es importante saberlo. Y eso que parece burocrático, en realidad hace a nuestra vida cotidiana. Porque los jueces tienen demasiado poder, demasiado. Hay un órgano, todos sabemos, el Consejo de la Magistratura... que no dicta fallos judiciales, no declara culpable o inocente en una causa penal, ni civil, ni comercial. El Consejo de la Magistratura está para observar el comportamiento de los jueces y promover los concursos para nombrar a los jueces en los juzgados vacantes. Es el órgano de conducción política del Poder Judicial. Desde el año 2006 el Consejo de la Magistratura funcionó con una ley que rebajó de 20 miembros que tenía a 13 la cantidad de integrantes. Esa ley la promovió Cristina cuando estaba en el Senado para que haya en ese Consejo de la Magistratura ...igualdad y mayor equilibrio en la representación entre los sectores de la vida judicial... ...los jueces, los académicos del derecho, los abogados y abogadas... ...que son la corporación judicial, que es la familia judicial... ...y los sectores de la política que enviaba los representantes del parlamento... ...y del poder ejecutivo, que son los que se eligen a través del voto directo del pueblo. Lo bajó de 20 a 13... Esa ley, que por supuesto fue votada en el Congreso por amplia mayoría, promulgada, se puso en funcionamiento, estuvo vigente durante 15 años. A, fin, a fines del año 2021, en lo que fue un golpe de Estado judicial, la Corte Suprema, esta que tenemos ahora, declaró esa ley inconstitucional y modificó la integración, volvió... a tener 20 miembros el Consejo de la Magistratura y lo más salvaje de todos es que se puso al frente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte. Porque así era la ley vieja, la que, la que modificó Cristina en el 2006. Y este juez que firmó ese fallo se puso presidente. O sea, fue juez y parte en este fallo y en esta historia. Por supuesto, se resistió eso Y el Consejo de la Magistratura, desde la sanción de esa ley y durante todo el 2022, estuvo parado, absolutamente parado. Volvió y fue deliberado, fue a propósito que se pare el Consejo de la Magistratura. Entre otras cosas, lo que buscaba ese fallo de la Corte fue parar el Consejo de la Magistratura porque querían garantizarse mejores condiciones para poder controlarlo absolutamente. Y entonces... Finalmente, este año, hace 15 días o 20, volvió a reunirse el Consejo de la Magistratura para elegir sus autoridades. Empezaron por ahí. Por supuesto, al frente siguió el presidente de la Corte y tenían que elegir al vicepresidente que se supone que tenía que respetar el equilibrio, porque esa fue la excusa para cambiar la ley del 2006 y volver a la anterior, porque la excusa era esta Composición no respeta el equilibrio entre la política y la corporación. Entonces volvieron a de los 20 miembros. ¿Y qué hicieron? Nombraron a un juez como vicepresidente. O sea que el equilibrio quedó presidente, el juez del presidente de la corte, y vicepresidenta, una jueza de cámara, nombrada en el año 2018 por Macri, que el principal argumento de su currículum para ser nombrada es que había sido... asesora del ministro Garabano. Era, ministro, era asesora de Garabano en el Ministerio de Injusticia durante el macrismo, de ahí pasó a camarista y ahora es la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. O sea que la Corporación Judicial, ahora sí, tiene absolutamente dominado y en un puño al Consejo de la Magistratura, que insisto, es el órgano de conducción política del Poder Judicial. Para, creo que más o menos... Quizás se pudo entender esta cuestión así tan grave, que no es simplemente una cuestión burocrática, es ni más ni menos que la conducción del poder del Estado, que a través de fallos judiciales vigila todas y condiciona todas nuestras acciones y nuestra vida cotidiana. Nuestras acciones de todos los días, nuestra vida cotidiana, nuestro salario, nuestro derecho al disfrute, Nuestra posibilidad incluso de pensar un futuro mejor con Cristina Presidenta porque ese Poder Judicial la tiene proscripta. Por eso compañeros y compañeras, hay cada vez más motivos, nos sobran los motivos para, no solo para ir a tribunales como fuimos la semana pasada, sino para volver a tribunales todas las veces que sea necesario para señalar, enfrentar y derrotar a este Poder Judicial porque... hemos llegado a un nivel de contradicción que hace imposible la convivencia democrática. O es este Poder Judicial o es la democracia. Nosotros estamos con toda nuestra fuerza por la democracia y vamos a seguir, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ninguna batalla, ninguna batalla, por difícil que parezca, es imposible. Nos lo demuestran, primero que nadie, las gloriosas Madres de Plaza de Mayo. Nada más por mí, hasta el jueves que viene. Los voy a dejar ahora con dos grandísimas compañeras, muy, muy cercanas a las Madres, Riñón de las Madres, a cargo de uno de los proyectos centrales de las Madres, como es el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el ECUNI, ahí en la ex ESMA. Estoy hablando de sus directoras. Verónica Parodi y Chiqui Ledesma. Y después, para el cierre, la grosa de Carmen Arias. Hasta el jueves, compañeros. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Nosotros venimos, como dijo Demetrio, del ECUNI, del Espacio Cultural de las Madres, en lo que fuera ese lugar del horror, de la muerte, de la desaparición de las compañeras y los compañeros, que, la, que es la ex ESMA. Cuando las madres llegaron allí, hace 15 años decidieron que ese lugar sea una escuela de artes y de oficios, transformar el horror y la muerte en vida a través del arte. Esa fue nuestra misión hace 15 años cuando llegamos junto a ellas, transitamos todo este tiempo y venimos a contarles Algunas actividades que vamos a estar desarrollando en el marco de los 46 años de lucha de nuestras amadas madres con, con, esta, con estas políticas culturales que llevamos adelante hace todos estos años. Mañana, en la Casa de las Madres, acá en Hipólito Yrigoyen al 1500, vamos a estar con un espectáculo eh, que son canciones, Eh, criollas y son tangos también que a Eve le gustaban tanto justamente ella quería que vengamos a hacer este espectáculo de poemas canciones y tangos aquí a la casa de las madres y estamos cumpliendo con esa promesa que le hicimos Este, el año pasado, así que mañana a las 7 de la tarde los esperamos a todos y a todas en la Casa de las Madres para celebrar a EVE, para celebrar la lucha de los 46 años de las Madres y los 15 años de nuestro hermoso CUNY. Bueno, eh, agregar eso, agregar que... vamos a seguir abrazando y acompañando y marchando al lado de las Madres de Plaza de Mayo, para siempre. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Eh, y como dijo Chiqui, en el marco de todas las hermosas actividades que tienen las Madres por sus 46 años de vida, en el ECUNI, En el espacio cultural, nuestros hijos de las Madres de Plaza de Mayo, que lo soñaron de esa manera tan revolucionaria, que es transformarlo en un espacio de vida, de memoria, de construcción colectiva, en un espacio de transformación, en un espacio de memoria cultural. Así que ahí vamos a estar el próximo sábado, 29, para celebrar a las Madres, para celebrar su lucha, una previa antes del 30, un pasito antes del 30. Allí estaremos todos los trabajadores y trabajadoras del ECUNI. Los esperamos, las esperamos a partir de las 18.30 para celebrar a las Madres, para celebrar a Eve. Estaremos llevando un gran homenaje a nuestra querida, eterna Madre Eve, que está más viva que nunca en nuestros corazones. Así que ahí también, en esa casa, de la memoria en esa casa de la, del amor revolucionario, la vamos a estar homenajeando junto a las Madres, junto a Demetrio, llevando adelante la primera etapa, quiero decirlo bien, y la inauguración de la puesta en valor de la Carpa del Bicentenario. Ahí estaremos inaugurándola con las Madres, con Demetrio, con todos ustedes, con todos los trabajadores. del polo productivo, del polo productivo de barrios de pie, quienes son los que están llevando adelante el trabajo amoroso de, de poner de nuevo de pie ese pañuelo tan inmenso que queda en el espacio para la memoria. Después también junto al coro de Lecuni, los susurrantes solidarios, los tamborcitos y los tambores de Lecuni y un cierre, un cierre muy hermoso con quien fuera la primer directora de esta Casa de la Cultura, quien soñó y llevó adelante este lugar, junto a las Madres de Plaza de Mayo, junto a Eve, un cierre musical junto a quien, además, <ríe> me siento muy orgullosa y muy honrada porque es mi mamá, junto a Teresa Parodi. <ríe> y también, para nombrar a Eve, para nombrar a Eve, va a estar el querido Luisa Ranz junto a una charla abierta con Nora Veiras y el queridísimo Tano Catalano. No me quería olvidar de nadie, quería nombrar a todos los que van a estar ahí para celebrar, para abrazar a las madres, y también una chapita que es muy hermoso, porque vamos a estar... Eh, compartiendo, convidando, las lentejas con chocolate, la receta de la querida Eve, para que ese día esté ahí, más fuerte que nunca. Gracias compañeros y compañeras, gracias Demetrio, gracias madres, gracias madres por el amor revolucionario, por la lucha. Aquí estaremos todos nosotros, sus otros hijos, sus otras hijas. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el Poder Judicial Corporativo y Medios de comunas. Perdón, empecé mal. <risa> Hace una semana fuimos después de marchar, como todos los jueves, en esta Plaza de Mayo, hasta tribunales. Fuimos a exigir, junto a miles y miles de personas, que se termine esta corta... Corte Suprema de la Injusticia y caiga de una vez por todas la proscripción a Cristina. Fuimos muchos y en paz, pero firmes. Fuimos con las convicciones claras y el compromiso decidido de defender a Cristina, que hoy significa defender la democracia. La marcha salió en muy pocos medios, a pesar de tener... A pesar del tenor de los oradores y del mensaje fuerte de quienes hablaron con la verdad a los pies del palacio de la mentira y corrupción, la movilización y el acto político fueron ningunados como si no hubiese existido. Nos da vergüenza la miseria de los medios de comunicación hegemónicos nos, que sostienen a esos mismos jueces que después les fallan todo a favor. porque sus empleados, como Rosencrantz, actual vicepresidente de la Corte Suprema y antes de integrar, y antes de integrar el tribunal apoderado de, la, de las más grandes empresas, entre ellas Clarín. Poder Judicial Corporativo son la mafia verdadera y medios de comunicación hegemónicos, periodistas serviles y jueces corruptos. Hace 12 años, nuestra Eve propuso en un acto realizado en, la, en el mismo lugar, frente a tribunales, tomar el Palacio de Justicia y llamó turros a los ministros de la corte. Le dijeron de todo, incluidos a algunos de los nuestros que se asustaron. Pero no solo tuvo razón, se quedó corta. Los turros son los periodistas también y más turros todavía. Los accionistas de los diarios como los de Clarín Que esta semana despidieron a más de 48 trabajadores Desde aquí, desde la plaza que EVE habitó y hoy, habit y hoy habitan nosotras las madres Y en ustedes los repudiamos con toda nuestra fuerza Ni un paso atrás Porque la falta de trabajo es un crimen No leamos ni, comp ni compremos nunca más el diario Clarín son la desgracia más grande de este país después de los jueces del Poder Judicial. Bueno, ahora los invito a todos a encontrarnos en la presentación del libro que se presenta hoy en la casa, en nuestra casa, ahora a las, a las 18, el libro de las Madres de Plaza de Mayo, filial La Plata, Estará Matías Moreno, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Guinana, el redactor del libro, y nuestra queridísima Ana María Sabio. Gracias. Los esperamos a todos. Y ahora, si alguno tiene el gusto y quiere colaborar con nosotros, vamos a vender acá los ladrillitos. Los ladrillitos del amor, que como explicó Demetrio... Eh, ya todo el mundo sabe de dónde provienen, así que hoy vamos a hacer como hacía Eve en algunos momentos y vamos a vender algunos aquí, el que tenga las ganas, el gusto de colaborar y de comprarnos algunos. Muchas gracias. gracias.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 Forma. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro Cipoletti En el que estuvimos dentro del juzgado, eh, bueno, la jueza tardó unos minutos en recibirnos, por eso la demora, nos recibió eh, a, a la compañera de central, recibió a los abogados, al equipo directivo y a nosotros como representantes de la seccional. Eh, ahora brevemente, Mariano va, va a comentar algunas cuestiones, los abogados, todos dos... Recuerden eh, el apellido del compa, pero no me acuerdo conmigo. Diego. Diego. Diego y Mariano van a comentar brevemente lo que, lo que estuvimos charlando con, con la jueza. Okay. Planteó que había hecho un requerimiento de un igual a las tres partes requeridas, que era el, el ministerio, el consejo y el equipo electivo. y reconoció que sí, que probablemente se había equivocado y que había generado susceptibilidad, una susceptibilidad innecesaria en que ese periodo sea igual para las tres cuando claramente eh, eh, había cuestiones que están diferenciadas pidió disculpas y dijo que bueno, si ha llegado el caso eh, generar algún conflicto con eso, pido disculpas habló de que bueno, que es la primera experiencia que tiene Un planteo de estas características, hay cosas que sí que las tiene claras. Y, y bueno, se destacó que la respuesta eh, de Pablo, se lo dijo personalmente, que la respuesta de Pablo con el equipo directivo había sido muy positiva y había clarificado un montón de cosas. Eh, destacó también que la respuesta del Ministerio de Educación había sido, bueno, voy a hacer de una manera muy parca, porque Pablo termina. Hoy, punto, nada más. Eh, y la solución que le dio, que ahora nos vamos a poner a, a analizarla, es declararse incompetente y emitir, emitirlo al Tribunal de Justicia. Es un tema técnico, porque constitucionalmente la, la, hay una, un instituto procesal constitucional que se llama Mandamos, que es como una especie de orden de cuando hay algo que el Estado no está haciendo, y nosotros tenemos. con serias dudas cuando ya dijo que se había declarado incompetente porque consideraba que esto lo mandamos y que constitucionalmente es competencia del Superior Tribunal de Justicia miramos y dijimos esto no, no lo vemos tan claro así eh, pero lo cierto es que ahora este expediente se está yendo al, al Superior Tribunal de Justicia donde también haremos las, las presentación del caso ¿no? y, y, y, hay una cosa y esto yo se lo dije casi hasta que podríamos decir Que, que, que coincidimos en el reclamo de asegurar el, el, el derecho a la educación con quien hizo esta presentación solo que nosotros sostenemos claramente que la, el derecho a la educación se garantiza eh, asignándole condiciones dignas de labor a quienes, a quienes trabajan o se desempeñan en la docencia el por el cual más si quisiera que esto se así Eh, para que el derecho a la educación esté garantizado y que de eso se si plantee el concepto que es lo único es lo que nosotros podemos decir que eh, en estas circunstancias, por supuesto, quien tiene la acá, quien tiene las la, la soluciones, el gobierno y a quien tiene que dirigirse la autoridad judicial eh, que quiera intervenir. Eh, nosotros de esto también ayer por mañana lo hablábamos. el tema de, de, de dejar bien focalizado que la, acá hasta la propia constitución indica que las políticas educativas más allá de que el derecho de educación es una obligación del Estado pero la implementación de ese derecho a través de las políticas educativas que incluyen la cuestión de las condiciones de labor eh, son incumbencias del Poder Ejecutivo que tiene que solucionar ese conflicto del Poder Ejecutivo entonces a nosotros acá se está creciendo un derecho legítimo, como estamos obteniendo y, y más que eso eh, no, no vamos a decir sería, realmente sería eh, con todo lo, lo, lo, lo lamentable que están teniendo y muchas de las cosas que están pasando lo único que faltaría como decía, si decía antes, parió la abuela entre eh, la justicia también con esto que no tiene absolutamente no nada que ser. y eso es lo que vamos a... A sostener. Acá que tiene la llave para solucionar que no se Coincide, bueno, lo que venimos hablando con, con Diego. Para mí dos cosas importantes que, que remarcar frente a, a, al amparo de juego. Primero la respuesta. ¿no? O sea, acá vinimos hoy todos, vino la central, vino la seccional, vinieron compañeros del equipo directivo, de el equipo directivo de la escuela. O sea, se dio una respuesta unificada y de conjunto a este primer intento de intervención del Poder Judicial en la huelga, en lo que entendimos era avasallar los derechos, o sea, meterse y tratar de meter miedo a, lo, a los equipos de Eso es lo acaba de decir, digo, quedó clarísimo. Eh, la jueza dijo, tendría que haber preguntado respecto a si el estudiante era alumno o no de la escuela, y dos o tres cosas más, pero no avanzar sobre la razón del conflicto, porque la razón del conflicto es de pública. esto quedó claro, fue el planteo que hicimos unificado todos los que entramos a la, a la reunión y me parece que es el camino porque es la segunda cosa que creo que tiene que salir en claro de, de lo de hoy, que ningún compañero y ninguna compañera que fueron parte de un equipo directivo, o no, pero en ninguna escuela tenga temor a una intromisión que no corresponde. ¿Eh? Que por más que llegue otro oficio, otro oficio, otro pedido de pregunta, la respuesta va a ser la misma que vimos hoy, vamos a estar todos... defendiendo unificadamente a esos compañeros y a esas compañeras porque no es para que no les pase, porque no corresponde que este tipo de, de pedido de informe llegue a ser Y Esto es lo que quedó claro recién cuando, salimos de los, eh, cuando entramos y cuando salimos de la audiencia. O sea, primera cuestión. Que ese temor o esa preocupación que se había generado desaparezca la Esto es lo que hay que transmitirle a los compañeros de la comunidad. Que la huelga puede seguir, si así lo resuelve el Congreso, Y que, la, y que tiene que dar la respuesta, como decía Diego recién, es el gobierno. La jueza se declaró incompetente, lo mandó al Tribunal Superior de Justicia, ahí vamos a pedir la resolución y vamos a meter manos a trabajarlo, también para decirle al Tribunal Supremo de Justicia que no tiene nada que hacer en este conflicto. Que si hay que garantizar el derecho a de educación, quien tiene que garantizar por generando condiciones de trabajo, condiciones edificios, con todo lo que hace falta para que un pibe una pibila vaya a la escuela y pueda garantizarlo ese gobierno. Y nada de todo esto se tendría que preguntar a los... La llave la tiene el gobierno, ese gobierno se tendría que responder y el Poder Judicial no tiene por qué no así. Quedó claro este mensaje y quedó clara la respuesta que le dimos. Entonces que por ahí va lo que hay que decirle a los compañeros. Para que puedan resolver con tranquilidad, cómo seguir adelante con el tema. No, compadre. Solamente agradecer... Eh... Esto lleva, llega en, en el marco de un paro. De hecho, el oficio llegó un día de paro. Eh, yo me entero recién el fin de semana. Eh, es complicado trabajarlo con toda la escuela. Son más de 120 compañeros compañeras. Por eso los convocamos para mañana una reunión a los compañeros de la escuela. Porque tampoco había que este, dejarse recibir eso. Toda la información que pedía, que era claramente eso. No me voy a extender en eso. pero lo contestamos, agradecerle a, a Mariano que me ayudó en la, en la primera respuesta, eh, que creo que fue contundente, pero lo que no queríamos, hablándolo con Marcelo, con Estela, con Fabián, que éramos el equipo directivo, que esto genere temor hacia adentro de la escuela y hacia adentro de cualquier otra escuela, porque también era complicado compartirlo con los otros equipos directivos eh, para que no se genere este temor. Hacerlo eh, pudimos compartir con otro equipo directivo Que algunos están presentes, que, que agradezco Porque bueno, hoy nos tocó a nosotros Mañana le puede tocar a cualquier otra escuela este, Se sabrá por qué o no eh, nos tocó a nosotros Pero me parece que no hay que eh, darle un centímetro a, a este intento de intromisión del Poder Judicial Aceptamos la disculpa de la jueza Está muy bien eh, Pero ahora tenemos que poner los ojos en el Superior Tribunal de Justicia Porque me parece que Eh, veremos si el Superior Tribunal de Justicia va a osar a pedir algo más a la escuela o no, eso también tenemos que estar atentos, pero me parece que no hay que dar un centímetro a que eh, esta situación eh, la quieran eh, resolver de esa manera de hecho Pablo Núñez le, le, también le mandaron un oficio y lo único que se limitó a decir que el paro terminaba mañana que era hasta mañana, no, no contestó mucho más según la jueza ¿no? este, así que lo que tienen que responder y lo que tienen que dar explicaciones es el ministerio y no a los trabajadores o a las trabajadoras de educación. Así que eh, coincido que era muy importante hoy este, agradecer a los compañeros también que se acercaron de la escuela, que se fueron enterando eh, ayer también en el marco del paro, en los grupos que tenemos, este, y mañana eh, daremos mayores precisiones, y, y no solamente a los compañeros de la escuela, sino que mañana cuando volvamos a la escuela eh, también, porque muchos equipos directivos están preguntando, y bueno, para que lo lean por si llega alguna otra escuela, si llega alguna otra escuela, creo que este es el camino de accionar este, rápidamente aquí. Y bueno, agradecerle también a los compañeros, a la abogada de la central, a los compañeros de la central que se pusieron a disposición, eh, y bueno, y vamos a estar atentos a ver qué resuelve o qué quiere llevar adelante el Superior Tribunal de Justicia. Eh, una, sí, sí, no, simplemente, bueno, primero, buen día a todos y todas, o sea, me parece importantísima esta instancia, Y sobre todo tomando las palabras por ahí que, que antecedieron mis a mis compañeros, digo que el mensaje tiene que ser claro. Nosotros en esta lucha estamos implicados eh, en este tipo de cuestiones, más allá de que se pueda se haber llegado a disculpar y todo, y todo como dijo eh, la jueza. digo que el mensaje tiene que ser claro sobre todo cómo llega al resto eh, de toda la provincia porque sabemos que todas estas instancias se vicarizan. entonces en ese sentido en ese sentido igualmente llegar con el mensaje claro no es cierto porque acá lo que tenemos que estar es unificados sabiendo que no pueda haber una intromisión por parte que no corresponde y que quien es el responsable de resolver el conflicto es el gobierno entonces con esa claridad también tenemos que transmitir un mensaje porque no podemos tener este mensaje que tiene que ser sumamente claro justamente para que el compañero, la compañera que recibe porque lo escuchó allá, lo, lo escuchó de una forma u otra tenga claridad y no sea un motivo de que realmente se eh, haya una intromisión, perdón, eh, o pueda llegar a sentir bien Entonces, me parece que ahí tenemos que estar todos unificados en ese sentido y bueno, continuar la lucha como corresponde y veremos qué es lo que pasa. Nada más, gracias. Exacto. Bueno, una vez más agradecerles la presencia a todos, a todas, el acompañamiento. Ahora en breve nos vamos a reencontrar en Fernández Oro, en el anfiteatro, para movilizar allá y concentrar. Y, y seguir visibilizando este conflicto, seguir también visibilizándolo, no solo para, para la comunidad, para que sepa que este, este reclamo no es solamente salarial, sino por todas las condiciones edilicias y, y, y de recursos pedagógicos y didácticos que el gobierno no, no garantiza, justamente hablando de garantías. Y advertirle también al gobierno provincial que no tenemos miedo, que todos los intentos de amedrentamiento que ha llevado adelante con los compañeros y las compañeras no están dando resultados. Y claramente el que está entrampado es el gobierno, es eh, quien debe dar la respuesta, debe garantizar y debe por una vez, de una vez por todas, eh, ceder a los planteos y a las exigencias que hacemos como trabajadores y trabajadoras. Y que la única manera de salir de este conflicto es generando inversión real en educación pública, generando las condiciones de edilicia y de seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras y principalmente para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que una vez más, compas, gracias y la lucha continúa. Eh, la lucha no, no se regala y nos seguiremos viendo a eh, las casas. Así que gracias a todos. Informa Radio Curruf, Guamapu. Mariño, <risa> que Mapo Fuyé, que Mapo Fuyá. Mar Mariño, que Fuyé, que Fuyá. Mariño, que encuchar, que Fuyá. Mari mari en kurif, kurifuche, kurifucha. Mari mari con pulamien, mari mari con puché, ichetarancaleta ñipingen, y anquinao tan yukupal. Malalgüiche taiche, mapuche zomo, pewenche zumo, picunche zomo taín. La güentuche fe taín. Saludando a todas las fuerzas y a todos los hermanos, amigos que están viendo este reporte, esta hermosa nota para visibilizar nuestra existencia. Eh, estamos aquí, hoy 19 de abril, que se conmemora una larga lucha para conseguir nuestros derechos, reunidos con las comunidades de aquí del territorio mendocino en calidad de urgencia por la negación que se ha establecido desde esta república que nos impone leyes, nos impone una forma de ser, nos impone una forma de educarnos, una forma de sanarnos y ahora nos niega la existencia también. con claros intereses este activista. Mi nombre es Miukeyek, me conocen como David Rosales, soy oriundo de Mendoza, vivo en Maipú. Mi nombre indígena es en ejercicio de la lengua Milkayak, la lengua de mi pueblo, la, la lengua huarpe, nombre que me fue otorgado por las comunidades huarpes Palma, Yaime y del Chutum, en el territorio de San Francisco del Monte de Oro, en lo que hoy se conoce como San Luis y que sigue siendo la tierra del Cuyum, que nos hermana a todos y a todas les huarpes. Estamos hoy acá en la Plaza Independencia, en una convocatoria que se da en el marco de una avanzada terrible del racismo en Mendoza, en San Luis, en simultáneo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ha nacido hace un par de semanas la Coordinadora Provincial contra el Racismo en Mendoza, de la cual formo parte, como miembro de un pueblo originario... como participante del Colectivo Provincial de Psicología Comunitaria, como participante de la Red Argentina de Psicología y Pueblos Originarios y como militante también por el derecho indígena de mi gente y de todos los pueblos que están aquí hoy reunidos. Lo que sucede es gravísimo y es necesario hacer en ese sentido una lectura de la situación en el año electoral en el que estamos. Este proyecto de resolución que ha debatido nefastamente la legislatura de la provincia de Mendoza genera un antecedente para una avanzada que no puede pensarse por fuera o sin eh, darle la mano al extractivismo en Argentina. Por una cuestión muy sencilla, que es que la tierra, el agua, el bosque, el monte, el río, la montaña, en su salud, si están saludables es porque están siendo resguardados por los pueblos indígenas de lo que hoy se conoce como Argentina. instaura un antecedente, que es la posibilidad de que una legislatura en la que no hay gente indígena se arrogue el derecho de negar siglos y siglos de historia. Es absurdo, es realmente un papelón. No resiste esta resolución ningún tipo de pericia antropológica, ninguna comprobación histórica, por el simple hecho de que dicen eh, que un pueblo como el pueblo mapuche, porque van a ir por todos, no existe. Y están acá... están al lado nuestro, están hablando, están gritando y están pidiendo justicia como lo hacen hace muchísimos años. Ahora en unos minutos va a haber una marcha que es la primera de una serie de movidas que se ha gestado en el marco de la Coordinadora durante este año y que se vincula a la problematización social con respecto al racismo estructural que está en la base misma de la conformación del Estado Nacional y de la identidad patria, la identidad patriota, lo argentino que está escrito con nuestra sangre. Entonces, lo que hoy estamos planteando y reivindicando es no ningún tipo de política integracionista. El integracionismo nos ha costado mucho dolor, nos ha costado años de silencio, de sometimiento. Lo que está pidiendo el pueblo hermano Mapuche y lo que estamos pidiendo todos los pueblos indígenas en general es que se cumplan los pactos internacionales de derechos humanos por los cuales se nos reconoce la ancestral preexistencia. El pueblo Mapuche, dice esa resolución, no es considerado pueblo originario argentino. Y eso es un oximorón. Los pueblos originarios no son argentinos. no son chilenos, no responden a la identidad de ningún Estado Nacional porque estábamos desde antes y pareciera que la palabra preexistente les cuesta mucho comprender. En defensa de los territorios, en defensa de la Pachamama, de la madre tierra, en defensa del derecho a la vida, entendiendo que la vida y el mundo no fueron creados para que el ser humano haga lo que quiera con ellos, sino que somos parte de esa vida y que lo que le pase a la tierra, al agua, al río, al bosque, a la montaña, también nos va a pasar a nosotros, a nosotras, a nosotras Por eso, para quien guste ver esta entrevista... Les... El negacionismo no, no importa si alguien te dice quién no eres, importa que tú no sepas quién eres. Y en la argentinidad se construyó un, pro, un proyecto político para negar las raíces indígenas, tanto Mapuche, como Con, como Guaraní, como Coyas, como Quechua. Y ese es un primer llamado a la argentinidad india que aún no sabe que lo es, que aún no lo recuerda. Estamos ahí para responder el llamado a la tierra. Nuevamente, estamos ahí para responder el llamado a la tierra. Y hay que responder, porque ya no hay otra lucha posible. Sin tierra, sin agua, no puedes salir a reclamar tu sueldo porque no va a tener alimento y no va a tener agua. Entonces ahora, antes que esté todo destruido, es ahora. Estamos aquí después de 500 ni más años, donde venimos resistiendo, donde venimos ganando derechos y no vamos a dejar que la lucha, no solo de nuestros ancestros, sino también de generaciones precedentes que han conseguido derechos constitucionales, sea en vano. Les contamos que todos los martes en el gremio de docentes jubilados y jubiladas de Mendoza la coordinadora se está reuniendo, que esta no es la última acción que vamos a emprender y que es necesario dar un mensaje rompiendo el silencio con el cual nos hemos resguardado durante muchos años, por ejemplo, el pueblo huarpe, que es decir, estamos acá, vivimos, existimos, aunque a ustedes les moleste. Muchas gracias. Aquí, aquí estamos para eso, porque siempre estuvimos aquí y vamos a seguir estando. Muchas gracias a todos por la escucha y por favor, ya es tiempo de poner el cuerpo, la palabra, el arte y todo lo que tenemos al servicio de la Madre Tierra. Sin ella no hay nada. Informa. Radio Curruz, Guadalmapo. Mariño que mapo fuese, yo que mapo fuese, marimar y en coco fuese, fuese, marimar y en cutal, cutal fuese, cutal fuese, marimar y en cruz, cruz fuese, cruz fuese, marimar y compu la miem, marimar y y tan y pingue, y anquinao tan y cupal, malalgueche mapuche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 Justamente en el marco de este día, el Día de los Pueblos Indígenas en Brasil, la aldea Kiriri espera que la demarcación de sus tierras luego de que el estado de Minas Gerais homologar el territorio pues se produzca. Ignacio Lemos está en el lugar y desde allí nos va a ampliar más detalles. Saludos Ignacio. Saludos Estudios, 19 de abril Día de los Pueblos Indígenas en Brasil con varias pautas para el avance en los procesos de demarcación de las tierras indígenas y también contra el marco temporal, la tesis del marco temporal un proyecto ruralista que pretende eh, expulsar a los indígenas de sus tierras sin reconocer aquellos territorios que fueron ocupados eh, o que, que mantenían a los pueblos indígenas en esas áreas después de la constitución de 1988 Un punto importante en este lugar donde está ...en Caldas, Minas Gerais, en la aldea Kirirí, Duacre... ...es que hay una espera por la demarcación de sus tierras. Ya el Estado de Minas Gerais ha reconocido, ha homologado esta tierra... ...pero aún el proceso de homologación que tiene que pasar... ...desde el gobierno del Estado de Minas Gerais hacia el gobierno federal... ...no avanza y eh, ya inclusive ha sido reconocido por eh, la Fundación Nacional del Indio. Lo cierto es que en ese proceso, en esa espera... hay inseguridad para los indígenas para poder eh, establecerse en sus territorios de manera reconocida por el gobierno brasileño. Entonces hay espera en este lugar, hay indígenas que han llegado hasta este territorio desde Bahía buscando un lugar para vivir, han ocupado esta área, han sido reconocidos por el Estado de Minas Gerais pero todavía no han sido reconocidos por el gobierno federal y tienen esperanza ahora con un nuevo ciclo político en Brasil que, Eh, abre por primera vez la oportunidad de que los indígenas sean parte del gobierno con el primer ministerio de los pueblos indígenas a cargo de la ministra Sonia Guayallara en ese sentido hay un giro drástico entre lo que era el gobierno de Jair Bolsonaro donde no hubo ni una demarcación de tierras indígenas como lo había prometido ya Jair Bolsonaro durante su campaña hacia el gobierno actual de Lula da Silva que promete avanzar en las demarcaciones de las tierras indígenas para que el gobierno eh, brasileño establezca los que ha sido prometido por la Constitución, el derecho de los indígenas a permanecer en sus territorios, su derecho a vivir, su derecho a cultura, a ser parte del, eh, de Brasil dentro de su modo de vida. Hoy, durante, durante esta jornada de 19 de abril, los pueblos indígenas, aquí la población Kirirido Acre, celebra entonces su derecho a permanecer en este territorio y también reivindica la necesidad de que sea demarcada esta tierra aquí en Minas Gerais. Estudios. Muchísimas gracias, Ignacio Lemus, desde el lugar de la noticia, llevándonos en directo el reclamo de la defensa de la demarcación de tierras y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, hoy 19 de abril, en Brasil. Informa. Telesur, Venezuela. En Bolivia, la UNESCO entregó el certificado de reconocimiento como en memoria del mundo a un libro diccionario escrito por un sacerdote jesuita hace 321 años en los llanos de Moxos. Este es el actual departamento del Beni, que rescató no solo un idioma indígena, sino el contexto histórico y social que se vive en esa zona en esa época. Este libro tiene una antigüedad de 321 años. El Museo Nacional de Etnografía recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el certificado que lo declara como parte de la memoria del mundo. Este programa es una iniciativa internacional impulsada y coordinada desde la UNESCO a partir de 1992, es decir, que se cumplieron 30 años justamente el año pasado. con el fin de procurar la preservación, y no solo es un tema de preservación, también es un tema, y es fundamental para nosotros, de generación de acceso al patrimonio documental y digital de mayor relevancia del mundo. El texto titula Arte, Vocabulario, Catecismo Menor y Mayor de la Lengua Moxa, y está bajo custodia del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de la Paz. la catequización, el tema de la ciencia y la tecnología del agua que se ha manejado en este territorio, por ejemplo, el tema de Casarabe, que es un sitio arqueológico que tiene ese manejo hidráulico que mucha gente no lo conoce y en muchos casos hablamos, por ejemplo, de Tierras Bajas, que no tiene raíz, cultura de la parte arqueológica, pero Casarabe nos habla tanto que la ciencia y la tecnología está ahí. El documento escrito por el sacerdote jesuita Pedro Marván revela las relaciones de género las construcciones míticas, políticas, agrícolas, hidráulicas, entre otras, de esas sociedades. Es clave determinar que a partir del manejo de una lengua, es que se puede entender la filosofía de manejo del entorno territorial. En el caso particular de, de, de este documento, nos informa cómo es el espacio territorial, ¿no? hay como por ejemplo 200 definiciones solamente para el término de agua, ¿no? entonces eso nos demuestra por ejemplo la calidad y la forma de habitabilidad que tenían los monjeños en el contexto, porque ya históricamente los arqueólogos han encontrado que habían lomas artificiales, había eh, terraceos que le llaman los camellones, que es del 1000 antes de Cristo. El texto también revela que en las culturas indígenas de la época se practicaban matrimonios poligámicos, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, y que eran sociedades expertas en manejos hidráulicos. Pero además hay otro elemento, las metáforas de manejo de la lengua, porque a veces es muy difícil hacer traducciones literarias, por ejemplo Marván en una parte del documento dice que a las personas se las podía bendecir, y cómo se las bendecía, eh, poniendo agua en la boca y botándoles a las otras personas, era una forma de bendición, entonces en nuestro contexto eso está mal visto, ¿no? O sea Es como algo despreciativo, pero en el contexto homogéneo tenía que ver con vínculos sagrados. El libro es reguardado en condiciones de 50% de humedad y una temperatura de 18 grados, con control de plagas y desrayos infrarrojos, que permiten evitar cualquier tipo de descomposición. Para facilitar el acceso a la publicación, el museo está gestionando su digitalización y traducción. Informa. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. En la medida de ya el segundo día de esta segunda jornada de 72 horas de paro, eh, convocados por nuestro Congreso, eh, hoy en actividades regionales, uno de los puntos es acá en Viedma. Estuvimos desde tempranito, eh, compañeros y compañeras de las distintas localidades, al hacer una marcha, una convocatoria regional. Nos concentramos a las 7 de la mañana para. Eh, cortar los accesos en lo que es el Ministerio de Educación y la Casa de Gobierno para en conjunto eh, llevar adelante en principio eh, el corte a los accesos y visibilizar nuestra, nuestro reclamo eh, y a las 9 de la mañana en conjunto con los compañeros y compañeras de ATE nos acercamos al Ministerio de Educación para manifestarnos y mostrar que la clase trabajadora eh, está en lucha por un reclamo que es justo y que entendemos que el Ministerio de Educación específicamente para el sector docente nos tiene que dar una respuesta y al resto de los estatales también. Eh, al mediodía eh, concluimos en lo que es una olla popular porque entendemos que la fuerza del conjunto eh, se lleva adelante en las distintas acciones y siempre es bueno poder encontrarnos y en esta oportunidad eh, el alimento para nosotros es fundamental eh, en el tanto y en cuanto que también es parte de nuestro salario. Y ahora en este momento estamos llevando adelante Eh, el Festival eh, por la Educación Pública, eh, que se han sumado eh, compañeros y compañeras artistas eh, de manera voluntaria para hacer un cierre de la jornada de, de hoy. Eh, y bueno, estamos acá eh, entendiendo también que, que el encuentro y, y, y el festejo en lo que es la defensa de la educación pública, una defensa de calidad, de qué es lo que estamos solicitando al Ministerio de Educación y específicamente a este gobierno. Eh, por eso lo hicimos acá frente a Casa de Gobierno. Eh, sumando también a la comunidad en general que siempre nos acompaña y hoy bueno también podemos ver que se han acercado muchos vecinos y vecinas eh, entendiendo que el reclamo eh, por una educación de, de calidad tiene que ver con esto, con comedores eh, y edificios escolares en condiciones y que eh, todos y todas puedan tener ese acceso a una educación pública de calidad y para la emancipación. Bueno, mañana tenemos actividades locales que estamos terminando de definir como en la conducción Viedma y seguramente en cada una de las localidades también. Y eh, el día viernes está la paritaria convocada a las 11 de la mañana, entendiendo que el gobierno tiene la posibilidad de, en eh, esta oportunidad, hacer una convocatoria con una propuesta salarial que contemple cada uno de los puntos que, que están en el empleo, que ya conoce, que se dio a conocer específicamente en la reunión que mantuvo Eh, parte de la conducción central con el Ministerio de Educación, eh, a lo cual fueron citados los distintos sindicatos. Eh, y bueno, creemos que si se quiere dar solución a este conflicto, eh, tiene que haber una propuesta no solo salarial, sino también que contemple los pliegos que hacen eh, a la cuestión salarial, eh, por ejemplo, lo que es la movilidad eh, y algunas otras cuestiones, pero también eh, todas aquellas eh, cuestiones que tienen que ver de índole pedagógica. Aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.